3, 4, 10 millones de años, la evolución humana ha llegado hasta aquí gracias a muchas cosas. Gracias sobre todo al cerebro humano. Y gracias sobre todo a los sentimientos que están en ese cerebro humano. y sobre los secretos de la mente conoce como nadie información nuestro invitado de esta noche Mario Fernández, muy buenas, ¿qué tal Mario? Hola, buenas noches, Buenas noches. Te, te estás convirtiendo en nuestro neurocientífico de cabecera ¿eh? mm. Sí, gracias Mario eh, Fernández es eh, licenciado en Antropología Cognitiva, Máster en Neurociencia, Máster en Psicología Evolutiva Profesor en la Universidad Autónoma Sus eh, Trabajos, en la Universidad Autónoma de Madrid Uno de los evolucionistas y neurocientíficos más importantes sí que nos encanta, nos encanta comentar y hablar contigo. De... Yo encantado y agradecido. Eh, digo que eh, los sentimientos humanos, eh, los buenos, los malos, bueno, no hay buenos ni malos, eh, pero la mente es la que nos ha hecho llegar hasta aquí. Eso sí. Sí, claro. Eh, el, el, el ser humano, o sea, el, el, el ser vivo, los seres vivos se quedaron. Eh, el sistema nervioso, la mente. Eh, evolucionó para una eh, causa fundamental, que es moverse. Es decir, mm. la diferencia entre las plantas y los, y los animales es que se mueven. Y se mueven porque tienen que acercarse o alejarse a, a estímulos que les gusta o que no les gusta. Y eso produce todo lo demás. Acercarse para reproducirse o alejarse para evitarse ser comido. Entonces, a partir de ahí, los sistemas nerviosos van evolucionando cada vez con procesos cognitivos más complicados, desde simplemente eh, tejer una telaraña hasta recitar una poesía. No deja de ser eh, procesos cognitivos que genera la mente para poder sobrevivir mejor. Entonces, eh, en ese sentido, las emociones son básicas. Hay emociones primarias, como comer, tener sed, eh, el pul la pulsión a reproducirse, o la de cazar o ser cazado. Y luego hay eh, emociones secundarias o más elaboradas, como puede ser la envidia, la teoría de la mente, la empatía, es decir, eh, emociones que necesitan procesos cognitivos, pero no dejan de ser estrategias de supervivencia. Todos tenemos emociones para sobrevivir. Y la verdad y la mentira, lo que creemos sobre las cosas, ¿qué importancia han tenido en la evolución humana? Bueno, la, la verdad y la mentira es una cosa muy curiosa, porque todos creemos que somos, pues, estamos en posesión de la verdad, pero realmente... Eh, la verdad es la que interpreta nuestro cerebro, o sea, no claro. hay una verdad como tal si yo digo, por ejemplo, que los colores que vemos y el sonido que oímos no existen, porque no existen en realidad lo que, rea lo que en realidad nuestro cerebro crea el sonido a través de unas vibraciones que se producen los micrófonos en una de esas vibraciones y los altavoces también, pero realmente en el mundo físico no hay sonido no existe el sonido, solamente existen vibraciones pasa que nuestro cerebro, esas vibraciones las transforma en sonido, igual que los colores no existen los colores, lo que existe es que nuestros ojos a cierta longitud de onda ven los colores, por tanto si yo te digo que no existe el sonido, no existen los colores, me dirás que estoy loco pero es verdad, no existen, es nuestro cerebro el que interpreta eso como nuestro cerebro interpreta eso de los animales también. Por lo tanto la mentira y la, verdad, la realidad en sí es una cosa, una aprensión muy difícil. Han pasado las navidades, ha pasado el Día de Reyes. Evidentemente todos hemos creído en los Reyes Magos, o casi todos en mechorras para Baltasar quien sea, todos hemos creído Pero no existían, ¿eh? No. Va, a, va a ser que no era verdad. Desde el principio de la humanidad, eh, la mentira es básica para la supervivencia del ser humano. Eh, hay ciertos niveles de mentira, pero mentimos porque hacerlo benefició en algún momento a nuestros ancestros. Es decir, eh, cuando hacemos una mentira una mentira piadosa a un niño por los reyes, sabemos porque le hace ilusión y porque le vamos a hacer más feliz. Él, en un momento determinado de la vida descubrirá que eso es mentira. Por tanto... El niño crece con la mentira y ellos se, se mienten entre sí, eh, que viene el coco, que viene el lobo. En general funcionamos con la mentira, pero la mentira es un proceso que también tienen los animales, aunque no lo creamos. Eh, principalmente mentimos, o sea, empezó la mentira empezó por, por tres razones fundamentales para reproducirse, como es obvio, cuando queremos ligar mentimos, claro, los animales también sí. los eh, para alimentarse sí. o para la energía, por ejemplo, os pongo un ejemplo de cada cosa, eh existen ciertas sepias que cuando quieren reproducirse, imaginemos que hay una sepia, hembra y una, y una macho, hay una una hembra macho que quiere reproducir, un macho de sepia quiere reproducirse, se mete entre medias y coge y pone los colores de macho hacia la izquierda donde está la hembra y, y pone colores en su mismo cuerpo de macho hacia la derecha de tal manera de que presenta dos facetas el macho que está a su derecha le está mintiendo le está diciendo soy una hembra pero mentirás un macho para quedarse claro. con la hembra eso se produce o por ejemplo el el El pájaro cuco se llama cuco por una razón. Es que pone los huevos en los nidos de otras aves que son parecidas. <risa> qué cuco! <risa> claro, claro. Es una forma de mentir. El sí, que era, sí, sí. Eh, lo que más gasta energía en los ser humano es mmm, criar a la progenie. Por tanto, una forma buena de sobrevivir es ahorrar energía. ¿Cómo ahorro energía? Pues mi progenie que me la cuide otro. Pero, por ejemplo, entre los humanos, sí hay veces que eh, en cuestión de la mentira o porque te interesa te autoengañas... <risa> ¿Y en cambio en los animales? ¿Eso también no, se produce? Eso, eso es diferente. En nuestro caso se produce una cosa que se llama ses sesgos. O sea, cuando hablamos de prejuicios, en los científicos no hablamos de prejuicios como lo veis vosotros, como lo ve la gente que no se dedica al estudio de la mente. Los prejuicios son eso, prejuicios. El cerebro desde que nacemos está todo el día haciendo prejuicios. Es prejuicio de una cosa y la guarda. Por ejemplo... Un prejuicio, una preacción, es eh, cambiar de marcha en el coche. La haces una vez, atiendes, la haces otra vez atiendes... ...y luego la automatizas. Ajá. Cuando ves una cosa caliente, quitas la mano, la automatizas. Y eso es bueno para sobrevivir. Generan muchos prejuicios. Pero entre los buenos prejuicios van viniendo prejuicios malos. Por ejemplo, me he de un perro. No quiero ver un perro más en mi vida. Eh, Tuve una mala relación con un chico o una chica que tenía el pelo rubio. Ya no me gusta lo de pelo rubio. Esos prejuicios se van volando en tu inconsciente. Y cuando ya eres adulto, cada vez que pasa algo todos tus prejuicios salen. Claro. Y tú de repente te presenta a una persona que lleva una camisa azul y no te gusta y ya tienes un prejuicio y esta no me cae bien. ¿Es un prejuicio? Pero eso también ocurre al revés. Si a lo mejor tú has tenido una cierta relación con una persona, sea familiar, sea por amistad o sea por una relación de pareja, pues eh, si ha quedado ese prejuicio que a ti te ha dejado un recuerdo bueno, pues es fácil que luego lo relaciones con a lo mejor otras personas que te puedan caer claro. también igual de bien. Sí, sí, por supuesto cognitivo es tanto positivo como negativo entonces eh, puede ser que luego el que parece que va a ser malo es bueno y viceversa, y eso es lo que nos eh, cada día nos suele nos suele pasar con todo lo que hacemos, y los políticos la prensa, la red de son, se aprovecha de esas cosas, de los egos cognitivos y, lo, y la, lo que se llama disonancia cognitiva nos gusta deducir las cosas tal y como que nos gustaría que fuesen es decir, cuando yo hago una deducción de un pensamiento quiero llegar a donde me interesa, por ejemplo, si yo soy de izquierdas o soy de derechas, y pasa algo Intento pensarlo para llegar a algo que me gusta, no algo que no me gusta. Por tanto, al final siempre estamos condicionados. ¿Tú, Oye, otro mejor no serías llevo? tú el que hiciste el anuncio de por Frío, ¿no? ¿no? No, no. Pero que parece que era un neurocientífico, ¿eh? Claro, el, porque nos gusta conocer las cosas en las que creemos previamente, ¿no? Claro, es que que, que. que nos reafirme lo que creemos sobre las cosas. Exactamente, si te das cuenta, eh, eh, bueno, en, en la radio generalista, pues en general eh, sois. Ser más objetivos, ¿no? Pero hay cierto medios de comunicación que se ve claramente que son, que tiene una línea editorial que es solamente de un lado. Entonces, te das cuenta de cómo de cómo todas sus noticias van enfocadas en una cosa. ¿Por qué? Porque sus lectores quieren oír eso. No quieren oír lo contrario, aunque pase. Por tanto, si pusiera lo contrario, dejaría de tener esos lectores. Por, entonces, eso funciona en todo el mundo, en la publicidad. Mucha, en muchos estudios en ciencia se dice el 80% de las personas que la han tomado se han curado. Y. Pero no, no dicen que el 80%, el 80 de las personas que no lo tomaron también se curaron. Claro. Lo que pasa es que esa enfermedad se cura sola. Sí. Pero es verdad lo que dice. El 80% que han tomado medicamentos se cura. Lo que pasa es que no hace falta el medicamento. Lo que pasa es que diciendo solamente una parte de la verdad, Exacto. tú compras el producto. El neuromarketing es eso, ¿no? En cierto modo. ¿Y eh, se menciona tanto ahora? Claro, tu cerebro está condicionado. Entonces, si tú, por ejemplo... Hasta, bueno, en el marketing Podríamos hablar horas De cómo, oh. cómo la música Cómo el sentido de la dirección Si os fijáis, por ejemplo Todos los supermercados Entras por la derecha y sales por la izquierda Uh -huh. y haces un círculo en el sitio contrario de ese subjetiva de blog cómo cambiar los artículos de primera necesidad eh, de sitio hace que, busque, que los busques y compres otras cosas porque si vas a comprar solamente el pan y la leche y estás siempre en el mismo sitio no te das la vuelta pero te lo cambian te cambian el pan te <risas> cambian el sitio ¿para qué? para que veas otras cosas bueno hay muchas estrategias el tema está Apple lo sabe hacer muy bien hay ciertas marcas que te la ponen en el cerebro y hay una zona del claro. cerebro que identifica entonces de repente mañana esa marca saca un producto y tú dices lo quiero me digo lo que sea soy de esa marca bueno y ahora está el fenómeno. YouTube, influencer, o llámale como quieras, bueno, claro, eso... eso ya es la, la locura, porque es que ya directamente se te ponen a publicitar eh, ciertos productos, oh, las bueno. personas que les siguen, es como que en realidad quieren ser como esas otras personas y ya es un copycat constante a, a, a alucino, ¿no? a, Luego os contaré un poco el tema de la mentira, cómo funciona, pero por ejemplo en el caso de, de estos de los youtubers y tal yo tengo dos hijas pequeñas y es increíble como eh, intentan venderle a los niños saliendo un padre con una hija en un vídeo aludiendo en que están viendo un juguete ¿cómo te están vendiendo el juguete? ¿y cómo le pagan a esa persona para que venda el juguete? y mintiendo porque ellos hacen como que el juguete lo tiene la niña pero realmente le está patrocinando una empresa es decir, estamos invadidos continuamente de mentiras vamos a hablar de la influencia que tiene por ejemplo una parte del cerebro que es la amígdala en todo esto muy ver, importante ¿no? la amígdala es el centro como si dijéramos neurológico de la emoción sobre todo la emoción de la amenaza. Uh -huh. Es un centro, como dijéramos, cada vez que pasa algo, el cerebro manda señales a la amígdala. Y la amígdala pone en marcha todos los mecanismos de huida o evitación. ¿no? Un animal puede. un animal o el ser humano lo que hace cuando hay un peligro es o se queda quieto o sale corriendo. ¿No? Eh, lo que se llama freeze and fight. Entonces, lo más fundamental de la amígdala es que es muy rápida, incluso antes de que seamos conscientes. Por ejemplo, Eh, hay ciertas... Eh, desde los ojos parte eh, parten una línea neuronal hasta el cerebro para eh, interpretar colectivamente lo que está pasando. Por ejemplo, que viene un lobo o que viene un pájaro a comernos. Bueno, pues la amígdala tiene una, una línea directa con eso. No pasa por, por, por gran parte del cerebro. No quiere que pensemos si sea águila no puede comer o no. La amígdala lo que hace es que si seguida corre. Corre, suda eh, eh, y toda la estrategia de energía... Para que podamos salvarnos En ese sentido hay ciertos, muchos estudios Sobre cómo la amígdala interpreta esa emoción Todas las personas que sufren de estrés o ansiedad Lo que tiene es una amígdala hipersensible uh -huh. Hipersensible a ciertos estímulos El que tiene miedo a un perro o un perro que tiene miedo a, miedo a, a una relación o a agrofobia O a una, persona, o a por una persona La amígdala está tan hipersensibilizada Que cuando ves o cuando tienes estímulo Pero eso es eh, por experiencia Por las cosas que, que hemos vivido O se nace con esa hipersensibilidad Las dos cosas Tú naces con una predisposición genética y, y, luego, y luego la potencias o la controlas. Es decir, hay gente más miedosa y gente menos miedosa genéticamente. Y luego, por una experiencia traumática o menos traumática, esa amiguidad se puede eh, hipersensibilizar. Las terapias cognitivas, cuando las personas van a al psicólogo y tienen terapias cognitivas conductuales, lo que hacen es que cuando la amígdala se enciende la persona se dé cuenta, porque lo que nos pasa o lo que le pasa a la gente cuando tiene ansiedad o fenómenos de miedo, es que no se da cuenta de cómo le a, se apodera de ese miedo y cómo eh, piensa en estrategias eh, terribles que le pueden pasar. Las terapias lo que hacen es decirle, date cuenta de lo que te está pasando, cómo la migra te está poniendo en marcha, y tú con un pensamiento cognitivo tienes que decir no, no pasa nada, no va a caer una bomba, no me voy a morder ese perro. O, o, o herramientas correspondientes para saber controlarla. Básicamente es El miedo viene de abajo arriba, del cerebro interno hacia la amígdala, y cuando aprendemos una terapia es de la corteza, pre, de la corteza prefrontal hacia abajo. Y esa ese, esa lucha, cuando gana la corteza prefrontal, dominamos la ansiedad, y cuando no gana la corteza prefrontal, lo que tenemos es ansiedad, miedo o estrés. Claro, y la otra cuestión, el otro elemento del cerebro, uno era la amígdala, el otro es la corteza prefrontal. Eh, ¿Dónde está ubicada? La corteza prefrontal que tenemos justamente detrás de la frente, que es una es la parte que nos distingue a los humanos del resto de mamíferos. Es decir... Y es lo que nos hace únicos, ¿no? Únicos. Es decir, lo que nos hace hacer una poesía o lo que nos hace cantar una canción... Ser más creativos. Es, es. El pensamiento cognitivo complejo lo hace la corteza prefrontal, porque el resto de cortezas o de partes las tienen casi todos los mamíferos. La sensitiva, por supuesto, la motora, por supuesto, la visual, por supuesto, la auditiva... Todas las tienen. Pero... La prefrontal es donde se cocina todo eso para un pensamiento más complejo. Para decir, a esta persona le gusta el chocolate con churros, pues le voy a invitar mañana para mañana el chocolate con... O sea, predecir el futuro. Tiene un problema. El tener tanta contenta prefrontal nos permite pensar mucho en el futuro y en el pasado. Ajá. Si piensas mucho en el pasado y te lamentas, tienes depresión. Claro. Y si piensa mucho en el futuro y tienes miedo, tienes ansiedad. Por tanto, esa ventaja cognitiva que nos permite hacer tantas cosas maravillosas, también tiene... Un, un handicap. Por eso es te eso? están constantemente diciendo Vive el día a día, vive el Perfecto. presente Para no crearte esos problemas constantes Eh, tú cuando publicaste el libro que estuvimos hablando aquí, quiero, ser, quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible para evitarlo, y nos contaste, y, y lo cuentas en el libro, mucho, la utilización de los sentimientos con los niños, y la utilización sobre todo del miedo. Al niño se le quiere dar miedo, pero no para eh, aleccionarlo, sino para ayudarle, ¿no? Claro, eh. El tener, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pongo un ejemplo muy exagerado, ¿eh? mentira, pero es un ejemplo. Si a un niño con tres años le das una pistola, de verdad, el niño se pone a matar sin ningún problema. No, claro. tiene, no, tiene, no tiene esa conciencia o esa, esa moral que tenemos nosotros, pero él lo haría si pudiera. ¿Qué pasa? Que nuestra parte de la educación, nuestra función como padres o como educadores, significa que él tiene que reconocer sus emociones y sus sentimientos, porque cuando no le permitimos que las reconozcan, puede ser peligroso. Si tú a un niño le proteges contra el despecho o contra eh, o contra una emoción básica, cuando él tiene 14 años y la vive solo, o 16, dice, ¿esto qué me pasa? ¿Qué es? Claro. Mm -hmm. Me ha dejado mi novia con 10 años, a mí nunca me había pasado nada, entonces viene la depresión. ¿Qué pasa? Que antiguamente, Aunque parezca mentira en la Edad Media o por ahí, la gente eh, vivía esas emociones mucho más. Eh, te podían matar en la gina o podías sí, tener sí, una sí. guerra, pero estaban más acostumbrados a vivenciarlas. Hoy en día los padres que llamamos padres de helicóptero o padres locomotoras, los padres helicópteros son los cuando un helicóptero va con, con el foco enfocando a, a los sí, coches, sobre -protegiendo. Igual, vamos a los niños y le ponemos un foco. De manera que cada, cada vez que tiene un peligro, no. Cada vez que tiene un peligro, no. O sea, yo soy partidario de, por ejemplo, cuando mis hijas van a, a los columpios. Que, que se diviertan y se caen, que se caigan. O sea, es decir, no puede servir protegerle. En otras cosas porque su sistema nervioso se subdesarrollaría si le protegiésemos tanto. Pero en otras cosas porque tienen que experimentarlo. Yo no te puedo contar lo que es el miedo. Tienes que vivirlo tú. Y además, una de las asignaturas pendientes que se está diciendo muchísimo con la juventud y con los chavales pequeños, es cómo... ...les tienes que enseñar a gestionar esas emociones... ...por eso mismo que tú estás comentando... ...porque llega un momento que se enfrentan a cualquier cosa... ...y están como diciendo... ...¿por qué me ha pasado esto? Claro, yo en el libro explico... ...hay una teoría que se llama teoría de los dos puntos... ...es que tú genéticamente naces con unas variables... ...para cada una de las emociones... ...o de uno de los aspectos cognitivos... ¿no? ...por ejemplo, una persona que es empática... ...nace con una puntuación del 1 al 10... ...imaginemos que tú tienes un hijo que es un 7 empático... ...o sea, se pone en lugar del otro bien... Es una buena puntuación, no conviene tocarla. Pero tú, el eh, de nacimiento viene con un 7, tú puedes modificarla dos hacia arriba o dos hacia, o dos hacia abajo. Si tú lo modificas dos hacia arriba, al final el niño va a sufrir porque va a ser tan empático que cada vez que pase algo va a sufrir. Con la timidez pasa lo mismo. Entonces los pares tenemos un valor importante y es que podemos subir dos puntos o bajar dos puntos desde la parte genética que le viene configurada. Si un niño viene con un 3 de timidez, tenemos que potenciarle que llega al 5 por lo menos no bajarle hasta que tenga el 1 entonces, eh, si sí es, sí es genético pero nuestra labor un poco es que aprenda a saber que esas emociones son fundamentales ¿esto quiere decir que la evolución todavía sigue trabajando? es decir, ¿no ha llegado a su final? ¿Eh, ¿somos como somos o ya estamos eh, genéticamente determinados de una forma? En la evolución sigue trabajando porque, es porque estamos vivos y eso sigue trabajando lo que pasa es que la velocidad que a la, la, la evolución ha, ha decrecido claro, ha pasado una cosa que es que es paradójica. Entre una piedra que valía para machacar un hueso y otra piedra que valía para cortar más evolucionada, pasaron un millón de años. Y entre esa piedra evolucionada y, una, y un iPhone han pasado solo mil. Quiere decir, que la evolución ha seguido un ritmo constante, pero la tecnología ha hecho así. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos enfrentamos a que la tecnología que nos rodea no está de acuerdo con nuestra evolución. Por eso vivimos en ciudades contaminadas, eh, eh, los niños no pueden dormir porque tenemos que llevarles al colegio a las 7. Es decir, no encajamos en la sociedad tan moderna. Nuestro cuerpo necesitaría un millón de años para encajar en una ciudad para adaptarse. Pero la ciudad ha crecido en mil años y nosotros vamos muy despacito en ese sentido. ¿Los neurocientíficos estáis eh, trabajando para... No digo tú, eh, ¿eh? Pero en el mundo del neuromarketing se contratan neurocientíficos eh, para eh, poder conseguir, gestionar nuestras emociones y nuestros deseos sobre lo que nos apetece y bueno, nos interesa. Por supuesto. Y cada, sí. vez, y cada vez se trabaja más. Y, y Ten en cuenta que todo lo que tú deseas... O decís... sea, que yo pongo en el currículum soy neurocientífico y... Sí, es bueno, ¿no? Tendrás trabajo. Claro, <risa> eh, por lo menos para eso. Las multinacionales, las multinacionales continuamente están estudiando, eh, yo la estoy estoy trabajando en un proyecto que no es mi proyecto principal, porque yo estoy investigando el sueño, pero eh, he colaborado en proyectos en los que se le pone a la gente unas gafas donde miran para ver dónde miran, unas unos más portátiles y le mandan al supermercado y, y ven cómo su cerebro funciona cuando compra. Lo analizan y dicen, "Vale, pues vamos a hacer la estrategia para poder vender al final el cerebro es el que tú tomas la decisión y además tú no ves las cosas como son ves las cosas como eres tú Quiere decir que tú, eso de ver la vida con el de Rosa es, es verdad. Tú ves la, la vida, las cosas como eres, no como son de verdad. Y, por ejemplo, antes estábamos hablando de verdad y mentira. Por ejemplo, los los políticos les enseñan a comunicar, aunque sepan que están mintiendo. <risa> los políticos contratan, <risa> mejor dicho. ¿no? Los políticos, primero, un político que dijera la verdad tendría una carrera de dos días. No duraría nada, porque... Oye, ¿por qué tiene la mentira? Eh, porque la mentira tiene patas eh, muy cortas, sí. salvo los políticos. Claro. ¿Por Porque, porque eh, la mentira se basa en dos cosas. Una cosa que se llama confianza social y otra cosa que se llama conformidad. La confianza social es que si yo te digo a ti una hora una, una algo sobre neurociencia, eres propenso a creerme, porque sabes en qué trabajo, pues te puedo estar engañando. Claro. Porque confías en mí en eso. Y la conformidad es que mucha gente le gusta hacer lo que hacen todos los demás. Y eso los políticos aprovechan. Cuando lanzan una mentira, saben que todos los de su grupito que les escuchan, se lo van a creer. Y segundo, saben que nadie se va a poner a investigar si esta corrupción era o no. Yo soy de este partido y aunque se hagan esto, yo confío en mi grupo y por eso funcionan también. Y, por, y los políticos lo saben. Y detrás de los políticos hay, no neurocientíficos, pero hay gente que sabe mucho de neurociencia para saber cómo tienen... Hay cosas súper curiosas, por ejemplo, cuando los políticos, esto comprobarlo un día, cuando hay mítines... Las alocuciones son de tres palabras. dice por ejemplo, yo soy alto, fuerte y guapo. Siempre tres palabras. Y luego aplauso. Nunca dicen dos palabras o cuatro. Siempre dicen ¿Ah, ¿sí? tres. Sí, sí, lo verás. Porque ellos nos, no tenemos corrupción. Somos buenos y no sé qué. Tres palabras. Y aplauso. Porque el cerebro eso, ese, ese... Lo, registra. lo registra bien. Dos palabras no, nunca, nunca, dirán, nunca dirán. Porque somos buenos y guapos. No, son tres palabras. Y cuatro son demasiado largas sí, sí, sí. Y tú sí. has estudiado. O sea, estamos, el mensaje que nos mandan los políticos está muy estudiado. Me contabas antes de entrar en el programa un estudio, una investigación que se había efectuado, que es, me parece interesantísima y me gustaría que lo contaras y que lo transmitieras a los oyentes. Ser una investigación con niños ah. sobre el mundo de la mentira, sobre eh, el niño quiere caramelos, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo consiguen los niños caramelos? En sí, eso estudio? no es curioso de decir, ¿la mentira es innata o no la enseñan? Pues eh, es innata, es innata porque yo quiero sobrevivir y quiero lo mejor para mí para reproducirme en un futuro ¿no? Eh, este experimento consistía en que se le daba a un niño un, dos cajas y una chuche y entonces llegaba el investigador y, y le decían mete la chuche en una caja, vendrá una persona y te preguntará dónde está la chuche el niño el, el, la primera vez siempre decía la verdad él metía la chuche en una caja, el investigador le decía dónde está, pues en esta el investigador cogía la chuche, la comía y se iba y no decía nada más, y el niño se quedaba ahí con un poco de la tonto, diciendo, pues vale Al día siguiente, hacía lo mismo. Y había ya unos cuantos niños que me esperaban a mentir. Decían, no, está en el otro. <risa> Para quedársela él. Claro. Y ya estaba mintiendo porque él quería la chuche. Es decir, le interesaba esa chuche. Lo curioso es que eh, postraba entre dos y cinco días en, en mentir. Pero cuando le decían al niño... Eh, Si le dices la, la, eh, lo depende de lo que le digas, te vas a comer el chuche no. Te vas a comer tú el chucho no. Mentía mucho más rápido. Así. Claro, se decían, si tú claro, mientes, te comes el chuche Se estaba adaptando a la mentira. No, no tengo y, ninguna claro. duda. Y, y la picareta claro. española ya serían claro. los primeros. Bueno, yo, no eran españoles, pero vamos, básicamente... Eh, pero es que es inherente. Es decir, el niño dice, pues ¿cómo tengo que hacer para el chuche? Pues mentir. Claro. Y me la como. Y a los eh, niños a mí se les educa mucho, también al ser humano, eh, con la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. El, eh, el principio... Eh, de... que sí. te, te que es el miedo también sí. a lo que puede pasar el miedo al futuro es un miedo en sí. a nosotros sabemos lo que va a pasar en una sociedad como la nuestra es mmm, lo que no va a pasar es muy fácil de saber lo, más mmm, más o menos sabemos lo que vamos a hacer mañana y con poca variación va a ser así sí. pero la evolución no es así es decir cuando se levanta una cacela por la mañana no sabes si se va a acostar y en la edad media cuando te levantaba no sabías si vas a comer o nuestros padres en la guerra civil o tal no sabías si vas a comer que decir que la incertidumbre es una buena herramienta porque te hace ser más e inventivo, o sea, de ser más, eh, adoptar estrategias de supervivencia más ingeniosas, nosotros muchas veces estamos parados con nuestros hijos porque tienen todo, básicamente sí. y la inventiva viene de la necesidad. Como, y por eso cuando alguien tiene una necesidad se vuelve más más ingenioso eh, ingenioso desarrolla la estrategia de supervivencia y eso la mente se entrena o sea los budistas eh, la, los budistas es la única religión que la neurociencia acepta como tal porque es una religión que desde hace eh, dos milenios se ha dedicado a estudiar el cerebro no tiene ningún misterio es que el cerebro se entrena como el bíceps si claro. tú entrenas el cerebro todos los días el cerebro al final responde es un músculo es un músculo claro. entonces el eh, si tú todos los días entrenas entrenas al cerebro a hacer algo, al final el, un, la meditación es eso, eso, al eso era lo que te iba a comentar, que la meditación se utiliza es un entrenamiento en el cerebro, no es ninguna cosa mística, es entrenar el cerebro a que si yo te digo ahora mismo no pienses en un elefante rosa y te doy un millón de euros, vas a perder porque vas a pensar en un elefante hey, rosa. Claro, claro, es el principio fundamental de la psicología cognitiva. Los budistas son capaces de controlar eso, esos pensamientos, entonces, ¿por qué? porque lo entrenan, muchísimas horas. <risa> Mario Fernández, aprendemos muchísimo uh -huh. sobre evolución, sobre el cerebro sobre la mente humana sobre lo que nos ha hecho llegar hasta aquí eh, que sobre todo es eso el cerebro, la mente, como lo queramos denominar ¿Cómo le denominas tú? ¿Cómo le deberíamos denominar? ¿Cerebro, mente? La mente es un es un proceso, el sí. cerebro es un órgano como tal ¿no? En la mente es como si dijéramos que no la conocemos porque la, es... la mente es la forma de trabajar del claro cerebro, es, ¿no? es como si dijéramos el reloj y la hora el reloj eh, estuve ese mecanismo pero lo que da es la hora y la, en nuestro caso todas las piezas juntas dan la hora y en nuestro caso el cerebro funcionando eh, produce una cosa que se llama la mente pero no sabemos cómo funciona por mucho que la, la gente diga sabemos cómo vemos el color rojo pero no sabemos cómo sentimos el color ¿Se rojo ¿se pueden detectar las mentiras? te lo digo para otro momento sí eh, eh, hay eh, muchas tecnologías la típica del polígrafo pero ahora hay por ejemplo la onda P300 que es una, es un proceso cognitivo que se pone en un, electro, en un electrocefalograma y te puede detectar si está mintiendo Eh, pero si eres muy bueno mintiendo y te crees tu mentira es muy difícil porque cuando te crees tu mentira tu cerebro se la cree y, y, le, y claro, para te dicen la verdad o sea que es muy complejo ¿eh? Mario Fernández de Neurocientífico muchísimas gracias a vosotros un placer